continuamos en f5 cuando faltan dos minutitos para las 8 de la noche 17 de los grados en la ciudad de la plata se va Pe poniendo fresco se va poniendo fresco supongo que más fresco está más en lastitudes más al sur de, de este territorio que, que tiene el nombre de argentina y nos va a decir qué tan frío está y Estamos en comunicación para esta columna ambiental de la mano de Tinta Verde con Florencia, ¿estás nos escuchas? Hola. Hola, hola. Ahí sí. ¿Nos escuchan? Sí. Ah, buenísimo. Ahora sí te escuchamos. Bueno, bueno, ahí genial, ahí resolviendo las cuestiones técnicas. Con para variar, eh, siempre alguna complicación nos pasa, pero bueno, podemos resolverla. No, no. Recuerden que vivo acá en el medio de la montaña Mariloche, así que a veces funciona todo bien y a veces no, así que... <ríe> podemos <ríe> podemos desligarnos es... de responsabilidades, de un problema de la conexión poco, de allá. Compartidas, compartidas por lo menos. Bueno, Flor, ¿qué, qué teníamos pensado para hoy? Bueno, hoy quería compartirles eh, sobre la... El, Digamos, en realidad es algo que, esto es un espacio de la columna ambiental, pero me parece interesante rescatar y sobre todo para también eh, contar un poco por qué nos interesa desde la comunicación ambiental, desde los colectivos que, que militamos en espacios ambientales, el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, eh, compartir... Eh, un poco de información, conocer este movimiento, que sé que algo estuvieron hablando en el programa, me comentó Dayana, eh, pero bueno, es un, un movimiento que venimos siguiendo hace tiempo y que justo esta semana estuvo, digamos, teniendo ahí como una actividad bastante importante en Buenos Aires, entonces queríamos hablar un poco de esto, eh, también recuperando esta, esta alianza ¿no? que tenemos desde los movimientos ecologistas, ambientalistas, las asambleas eh, con los pueblos originarios, eh, sobre todo periodistas pensando en que es, un, es una alianza interesante para, para enfrentar el extractivismo porque por distintos motivos somos colectivos que estamos en los territorios confluyendo en estas luchas. ¿no? Entonces, eh, para traer un poco esta, esta cuestión y compartirles, eh, la idea era charlar un poquito sobre eso. Eh, sé que algo nombraron, pero lo, lo que más me interesaba por ahí contar es que es un movimiento que ya tiene varios años, que surgió en el 2018, Eh, pero viene como de, de una serie de antecedentes previos, antes de que se conformaran como movimiento en ese año, de eh, marchas y de concentraciones y de actividades, como casi desde 2012, 2013, hasta que en 2018 se, se forman con este nombre, ¿no? Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Eh, que este, Esta organización, esta red, en realidad, nuclea a mujeres de 36 naciones originarias. Ellas se auto reconocen como integrantes de naciones originarias, que esto también es interesante pensar cuando hablamos de pueblos indígenas, por ejemplo eh, digamos, desde estos espacios se están reconociendo como naciones ¿no? que están eh, de alguna forma encerradas en estos estados modernos como bueno en Argentina en este caso, bueno el pueblo mapuche que está una parte en Argentina y otra parte en Chile ¿no? en la actual Argentina y en actual Chile eh, entonces bueno, son muchos los pueblos originarios de estas naciones que forman parte de este movimiento y Pensemos que ya de, desde el nombre, no, desde mujeres originarias, mujeres indígenas por el buen vivir, hay una una cuestión vinculada a, al buen vivir, al vivir bien, a a la cuestión de ser parte del territorio y acá es donde también quienes estamos en estas causas ambientales nos sentimos parte no también de estas de estas causas. Eh, el buen vivir, digamos, para, para pensarlo, en, en realidad es un término más acuñado por los pueblos andinos, no los pueblos del, del altiplano eh, que tiene también una oposición muy marcada, se ha retomado mucho desde ámbitos académicos y eh, intelectuales también, ¿no? como para hacer una como, una, como una, contrarrestar esta idea del, del vivir mejor, del confort capitalista, de alguna manera, neoliberal neoliberal. Eh digamos de esta idea de que muchos tienen que vivir mal para que algunos y algunas vivan bien, eh, entonces esa idea del buen vivir, de la armonía, el equilibrio con, con la naturaleza tiene que ver con esto, ¿no? con, con eh, la crítica a lo que actualmente es la desnaturalización del ser humano, la visión de la naturaleza como un recurso eh, que se puede explotar de manera indefinida, eh, todas estas cuestiones, digamos, el, el concepto buen vivir eh, la recupera, digamos, esa mirada ancestral de pensarnos como parte del territorio. Hay eh, otro concepto que a mí me parece súper interesante que es del pueblo mapuche que es el elfelén que es un podría ser un poco sinónimo no no, no es exactamente lo mismo pero también está eh, basado en lo que es el equilibrio y la armonía y en esta convivencia con el resto de los seres que integran el territorio no pensándonos saliendonos de esta mirada antropocéntrica que desde el, desde occidente tenemos tan marcada entonces eh, como les decía el movimiento bueno viene emprendiendo una serie de actividades, me parecía interesante contar lo que hicieron ahora, eh, que fue esta marcha que se llamó Basta de Terricidio, que es una caminata que empezaron en marzo, eh, realmente muy interesante de, de conocer este modo que tuvieron de, eh, de actuar, de, de, de caminar, de un caminar político, ¿no? Para poder de alguna forma visibilizar lo que está pasando en sus territorios, eh, intentando romper algunas barreras, eh, no solamente mediáticas, sino de, de, de que este ...estos reclamos de que estas demandas lleguen a algún lado, ¿no? porque son personas que viven en territorios eh, muy alejados, incluso de las ciudades, algunas, y bueno, decidieron emprender esta, esta lucha, esta marcha, este, esta caminata contra el terricidio, que es un concepto que acuñaron también desde el movimiento... Eh, que es súper interesante también para pensar y la verdad es que fue un, es un acontecimiento que no queríamos que pase como solamente una noticia ¿no? por ahí darle prestarle atención y analizarlo porque realmente eh, estas mujeres hicieron un recorrido enorme por una cantidad de localidades que eh, es muy grande ¿no? desde dos columnas, la columna norte y la columna sur eh, que se organizaron de esa manera eh, y la verdad es que es muy importante lo que hicieron porque por cada lugar donde pasaban generaron un espacio de asamblea para contar sus problemáticas, para contar lo que está pasando en sus territorios, entonces imagínense que salieron eh, en algunos casos, por ejemplo desde el sur desde el desde Chubut desde la zona cordillerana de Chubut y fueron parando eh, en varias localidades por provincia hasta llegar a Buenos Aires lo mismo, eh, también desde el, la columna norte, salieron desde Saez Peña, desde Tartagal, desde distintas localidades eh, de Santa Fe de Jucuy, bueno, desde distintos lugares hasta llegar también a Buenos Aires y confluyeron este sábado pasado en lo que fue eh, el día de, de esta acción global contra el terricidio que fue el nombre que le pusieron. Lord, y eh, la realidad es que no, eh, sí, sí, sí, las escucho eh, Sí, una consulta ¿qué, en qué, o sea, si querés ahondar un poco más en qué consiste este concepto o qué, qué implica este concepto de terricidio Sí, eh, les iba a contar que el, bueno, el terricidio es una idea que, que surge, digamos de me, me parece interesante también como como este concepto va surgiendo en el caminar en las reuniones, en las asambleas en estos espacios que las mujeres van generando a partir de, eh, de, de reunirse, de nuclearse porque este, este movimiento lo que les iba a contar es que surge a partir de demandas no solamente es más ligadas a la cuestión ambiental o esta idea de terricidio que tiene que ver con eh, la justamente el exterminio sistemático de todas las formas de vida, no es la definición que le dan ellas, o sea tiene que ver con una idea de que de que se está destruyendo el ecosistema, eh, ellas hablan del ecosistema tangible y del ecosistema espiritual, de cómo todas estas fuerzas que regulan y sostienen la vida, eh, que como decíamos dentro de la cosmovisión de los pueblos originarios es mucho más integral que nuestra mirada occidental. Bueno, eh, en este caso hablan de, de que son eh, energías y también, digamos, fuerzas que están eh, avanzando, digamos, a partir de destruyéndose a partir del de avance de la megaminería, de las represas, de los monocultivos, de todo lo que todos estos rostros estas caras del sistema, del modelo extractivista ¿no? eh, pero además de esto de, de esta idea de terricidio que me parece Muy, muy potente también digamos estas mujeres se, se encuentran en este caminar por otros temas ¿no? porque también vienen denunciando eh, otras cuestiones vinculadas a, su, a esta doble desigualdad ¿no? de alguna manera de ser mujer y de ser indígena eh, como también son los casos de, de femicidios ellos hablan de, de los feminicidios no también ahí en este concepto que incorpora al Estado de alguna manera, que responsabiliza al Estado también de estas muertes de, de mujeres, eh, también de, de lo que son los casos de, de muertes de, por desnutrición de sus hijos y, e hijas, eh, las violaciones y, y muchas cuestiones vinculadas también a la condición de, de mujeres ¿no? en estos casos. No solamente esta otra cuestión que decíamos de, de, de esta parte que, que es el terricidio y todas estas prácticas que extractivas que de alguna forma responden a a este modelo que tiene una misma raíz. Así que, eh, esto me parecía importante porque, bueno, es un, es un espacio, un movimiento que viene de hace muchos años, también queriendo eh, mostrar estas realidades. Ellas decían, no caminamos hacia Buenos Aires, sino que caminan nuestras nuestros territorios hacia Buenos Aires. Quisieron llevar la voz de los territorios a Buenos Aires y confluir en una actividad eh, en el Congreso que se hizo este sábado, con una lluvia tremenda y con, con muchas cuestiones en contra, no porque justamente el viernes empezaron estas restricciones horarias y toda esta, eh, esta cuestión obviamente necesaria para frenar el, la disparada de casos del, del COVID-19, pero bueno, imagínense que estas mujeres vienen caminando desde tan lejos para llevar estos reclamos y, y hacer una presentación eh, con un documento a, al gobierno, y en este caso bueno, les, les tocó este día ¿no? un día con, con una prohibición de circulación, con una lluvia tremenda y de todas formas pudieron hacer ese evento eh, que estuvo acompañado por, por organizaciones de, digamos, de todo lo que es la, la militancia más ecologista o ambiental y también de muchas organizaciones feministas eh, que empiezan también a, a meterse y a empaparse en estos temas eh, vinculados con eh, pueblos indígenas, vinculadas con el tema ambiental, quizás a partir de haber llegado primero a, a los feminismos. ¿no? Entonces también eso me parecía interesante de contar. Eh, si les parece, tengo un pequeño audio de Moira Millán, que es una de, de las integrantes y fundadora del de, de movimiento, que es Huaychafe, eh, guerrera, digamos, una especie de traducción al español de la comunidad mapuche, pijama huisa, de Chubut, eh, que, bueno, es una de las integrantes, realmente hay, son un montón y de muchos otros pueblos, pero me parece interesante este testimonio, que en realidad habla justamente de, de esta condición de las mujeres eh, dentro de sus comunidades y de cómo también empezaron a reunirse en esta condición de, de también ver que el patriarcado las atraviesa también dentro de sus ámbitos, ¿no? Así que si les parece, escuchamos este pequeño fragmento y, y después cerramos. Dale, escuchamos. Eh, la creación del Movimiento Mujeres Indígenas Pro Buen Vivir no ha sido una iniciativa enteramente mapuche, si bien se fue algo que que caminé, la caminé hermanada con un montón de mujeres de los territorios. en la, El pueblo mapuche ha sido milenariamente un pueblo de la, equidad de género, de reconocimiento de una diversidad de género, que eh, con la llegada del, del huinca empezó a reprimirse, a esconderse y a caer en el binarismo que es parte digamos del patriarcado el binarismo todo esto es parte de, de la carga co colonial sobre nuestra nuestras cuerpas y, y sobre la también sobre la cultura del pueblo mapuche es decir que el pueblo mapuche lamentablemente eh, ha incorporado el machismo al patriarcado hay mucha violencia de género dentro de las comunidades de los pulloff y eh, muchos de nuestros encuentro no se interpela en el machismo como parte de la colonialidad, eh, hablan sí de la recuperación del territorio, de la recuperación de la identidad mapuche, pero sin interpelarse el privilegio que le ha generado ser varones en una cultura patriarcal que es la cultura huinca. Entonces, para nosotras, antipatriarcales, como es el movimiento de mujeres indígenas, como somos nosotras las mujeres mapuche no somos feministas porque el feminismo le disputa el poder al al machismo, al patriarcado, y nosotros no queremos el poder, sino que queremos restablecer la armonía. Y eso implica sacarnos encima toda la colonialidad huinca y recuperar las relaciones de reciprocidad, de respeto y de amorosidad entre los géneros y para con la naturaleza. Ahí escuchábamos este testimonio de, de Moira Millán, Eh, a mí me, me hizo recordar y tuve que ir a buscar eh, algunas cuestiones en internet para poder no me acordaba en fino cómo había continuado la historia con eh, la marcha del color de la tierra eh, aquella actividad del, del zapatismo por el 2001 que eh, también no como una forma de en esto de no no vamos, no marchamos a buenos aires bueno eso no era a la ciudad de, de méxico sino que llevamos nuestros territorios eh, una multitudinaria marcha después de poder Eh, casi 40 días de caminar por México llega hasta hasta la ciudad de México a eh, llevar la, las proclamas de, de los distintos eh, pueblos indígenas de México me hizo me, me llevó directo a, esa, a esas imágenes esta, esta caminata. Sí, bueno, tiene tiene mucha similitud justamente porque me parece que esto de, es, es un, un hecho político muy importante, ¿no? De cómo decidieron hacer esta movilización eh, que sí tiene, obviamente, hay una, una similitud con, con el zapatismo y con, bueno, las estrategias, ¿no? Políticas que también van asumiendo estos movimientos en, eh, en ya no saber por qué medios eh, intentar visibilizarse, porque, bueno, hay un cerco mediático muy grande, son mujeres que vienen de territorio bastante aislados, que están, como decíamos, atravesados por una cantidad de emprendimientos extractivos enorme. La comunidad de donde viene Moira está siendo amenazada eh, constantemente por varias eh, por, por una sucesión de, de represas que quieren hacer sobre el río eh, car lefo que es el río que, que atraviesa la comunidad y, y digamos que viene digamos en ese caso es son las, las hidroeléctricas no pero cada cada comunidad está eh, con uno o dos conflictos vinculados al extractivismo de sea de, de, en esta zona de megaminería en la zona del litoral con la, las, las lluvias de agrotóxicos y, y las fumigaciones de eh, Digamos, son mujeres que vienen de territorios con una conflictividad enorme eh, y obviamente empobrecidas y atravesando situaciones de mucha desigualdad en su condición de, de ser eh, integrantes de un pueblo originario, así que es digamos un hecho que me parecía interesante poder analizar con más profundidad más allá de que, eh, por ahí lo habían nombrado en la radio, eh, es algo que desde desde Tinta Verde, desde las redes que formamos, que es eh, la, la Unión de Asambleas de Comunidades, la Red Nacional de Acción Ecologista, son espacios en donde Donde venimos confluyendo con, con pueblos originarios de distintos territorios eh, porque nos encontramos ¿no? en, eh, en estas eh, en estas en estos espacios en, en las asambleas en las marchas nos encontramos con eh, que tenemos objetivos comunes ¿no? en esta mirada sobre sobre el extractivismo y, y ahora también eh, nos vamos confluyendo en esta otra mirada eh, de pensarnos Eh, contra el patriarcado que quizás es algo que una década atrás dentro del movimiento ambiental no, no calaba no tan profundo así que esto es algo que bueno que, que nos parecía Importante contar, como decíamos, la caminata esta basta hasta aterricidio, comenzó el 14 de marzo pasado, y bueno, desde estas columnas, desde la columna norte, noroeste y sur, lograron llegar el 22 de mayo a, a Buenos Aires, este sábado pasado, están en este momento volviendo a sus comunidades, haciendo esta retirada de alguna man manera, y, y bueno, con también una... Digamos, la expectativa que tenían por la que me contaban eh, estuvo bastante cumplida con respecto al, al ruido que pudieron hacer. Hubo coberturas de, de muchos medios que no son los medios que tradicionalmente acompañan estas cuestiones. Entonces también para, para ella salir del público más militante o convencido era importante. Eh, lograron también que saliera, por ejemplo, en Telesur. Hubo apoyo de, de movimientos que tienen mucha visibilidad en el último tiempo, por ejemplo, por ejemplo del colectivo de actrices argentinas no como que bueno, lograron de alguna forma interpelar a, a algunos sectores que en otros momentos por ahí no se hacían eco de estos reclamos así que bueno, eh, en este momento están haciendo esto, estos regresos a sus hogares después de tantos meses de hacer esta caminata eh, además de exponiéndose, no porque no nos olvidemos que estamos pasando una pandemia a nivel eh, mundial y que acá está teniendo una digamos, estamos pasando una situación muy grave entonces imagínense el, los niveles de exposición que tuvieron en todo este recorrido pero sin embargo con la certeza de que tenían que llegar y que era importante comunicar todo lo que estaba pasando en, en cada lugar eh, así que bueno, les dejamos esta, este comentario desde, desde lo que nosotras como Tinta Verde venimos viendo de este tema y están las redes sociales del, del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir que pueden visitar en donde hay algunos vídeos y también algunos otros eh, textos en donde profundizan ¿no? sobre esta idea de, del terricidio y de cómo entienden desde la cosmovisión originaria también este vínculo con la naturaleza que desde occidente tenemos tan trastocado. Eh, así que bueno, eso era un poco lo que quería contarles hoy y esperemos que la próxima también tengamos algunas otras noticias que no sean todas tan malas como las que veníamos contando en las últimas columnas.